Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Son las nueve en punto de la mañana Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 25 de junio Día después de San Juan Con una luna llena ayer Primer día de vacaciones para miles de escolares Y por segundo año consecutivo No tuvimos hogueras ni en el barrio del Raval Ni fiesta durante la noche Del 23 al 24 de junio en las playas de Elche, ya que par permanecieron cerradas para evitar aglomeraciones. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, ha destacado el gran civismo de todos nosotros, ya que no se registraron incidentes de importancia. Lo escuchamos. El dispositivo especial para la noche de San Juan, organizado por la Policía Local de Elche, ha funcionado a la perfección y también ha tenido por su parte. Una colaboración estrechísima por parte de la ciudadanía de la población de Elche, una vez más, que ha actuado con enorme responsabilidad y con muchísimo sentido común, obviando esta celebración para evitar eh, en buena medida que aumente el número de contactos en nuestra ciudad. Este dispositivo se puso en marcha desde las 3 de la tarde del día de ayer, desde esas horas ya la policía local de Elche. En coordinación con otros cuerpos de policía local, como el de Alicante y Santa Pola, así como el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, fueron desplegando por los nueve kilómetros de Costa Ilicitana eh, todos los efectivos, todos los agentes, para en primera instancia ir informando del cierre de las playas desde las 7 de la tarde, que cuando llegó esa hora se fueron cerrando sin ningún incidente y sin ningún contratiempo. Posteriormente eh, a esa hora y durante ya la tarde-noche se fueron desplegando por los accesos y las carreteras a estas playas para en todo momento informar a aquellas personas que querían acercarse para disfrutar de esta noche de que las playas estaban totalmente cerradas debido a esta restricción por el COVID-19. Destacar las pocas incidencias, destacar una vez más la absoluta responsabilidad por parte de la ciudadanía y destacar también eh, ...esa coordinación efectiva y ese control... ...en todo momento con el resto de cuerpos de policía locales... ...de los municipios vecinos... ...así como con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pues este fue el balance que realizó el concejal de seguridad... ...ese dispositivo que se puso en marcha... ...a partir de las siete de la tarde del 23 de junio... ...y ayer 24, las playas estuvieron llenas... ...durante todo el día en ese festivo recuperable y mañana sábado muchos esperamos poder quitarnos las mascarillas en los espacios públicos siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad para evitar contagios. hoy viernes conoceremos la actualización de los datos por municipios y aunque hayamos descendido en la tasa de incidencia situándonos por debajo de los 40 casos acumulados por cada 100.000 habitantes ...preocupa y mucho a sanidad... ...el macro brote... ...de contagios detectado... ...durante ese viaje fin de curso... ...a Mallorca... ...en el que 32 estudiantes de segundo de bachillerato... ...de diferentes institutos de Elche... ...regresaron contagiados... ...un brote que afecta... ...hasta seis comunidades autónomas... ...siendo la de Madrid... ...donde más contagios registra... ...con 246 estudiantes... ...por ello... ...desde el Ministerio de Sanidad... ...se ha pedido a los jóvenes, a los estudiantes... ...que no realicen más viajes de ese tipo... ...son peligrosos, mucho... ...porque aunque la mayoría se han contagiado... ...de la cepa británica... ...se teme que la cepa india, la llamada cepa delta... ...cause estragos en España... ...como ya lo está haciendo en Reino Unido... ...donde su expansión está descontrolada... ...por ello, aunque podamos quitarnos las mascarillas... ...en algún momento... ...los expertos advierten que debemos seguir llevando mucho cuidado... Para no contagiarnos Ya que nuestras fronteras están abiertas A la llegada del turista británico Al que de momento no se le está pidiendo que haga cuarentena Bien, pues antes de comentarles Todo lo que tenemos preparado para esta jornada Necesitamos un poco de música Y nos vamos con los clásicos relacionados con el verano ¿Qué les parece el summertime Cantado por dos voces que son leyenda en el jazz Escucha Morning, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. Until that morning, there's nothing can hold yeah, man, yeah. yeah. yeah. standing by. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. And your ma is yeah, your mom. looking. to so oh baby, baby, so ice little baby itself to cry.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 Águila Bar, donde empezó todo. La Glorieta con Rosmar Alonso. Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y hoy les contaremos en nuestra ronda de noticias que mañana se van a abrir las piscinas públicas descubiertas del municipio, que permanecerán hasta para la temporada de baño, hasta el 5 de septiembre, con las mismas medidas higiénico-sanitarias que el pasado año. Esto quiere decir que se van a cerrar a mediodía para proceder a su limpieza y desinfección, tal y como anunció ayer el concejal de Deportes, Vicente Alberola. En el término municipal de nuestra ciudad, tenemos ocho piscinas, Carrús, Toscar, Parque Deportivo, Ciudad Deportiva, Palmerales y Pla. Y también tenemos en Torrellano y en el Altec, estas ocho piscinas a partir del sábado, ya en sus horarios habituales, de martes a viernes de 11 a 2 y de 4 a 7, y sábados y domingos de 10 a 2 y de 4 a 8. Mantenemos, al igual que hicimos el año pasado, por protocolo COVID, eh, el cierre de las piscinas al mediodía. De 2 del mediodía a 4 de la tarde, Las piscinas se cerrarán para cumplir con las medidas sanitarias que nos marcan las autoridades de desinfección y limpieza pues para mantenerlas en el mejor de los estados posibles. Los precios se han mantenido sobre los que habían el año pasado y bien, esperamos que, como todos los veranos, eh, la ciudadanía de, de Elche disfrute de las, de las piscinas descubiertas. Y seguimos, seguimos hablando de otra cuestión. Por otro lado, el Ayuntamiento ya ha finalizado la creación de plataformas únicas... ...para dar prioridad a los peatones en las calles San Miquel, Parques, Horta Oriola, Fosar... ...Mare de Déu de la Yet y Abadía, por lo que han vuelto a abrirse al tráfico rodado. Las obras rozan el millón de euros, de los que 370.000 los ha invertido la Consejería de Movilidad y el resto... Aigüesdel, según dijo ayer la propia concejal Esther Diez, durante la visita que realizó a las obras de las plataformas únicas de estas calles. La escuchamos. Además, desde IWESDELS se ha llevado a cabo todo ese proceso de modernización de la red de agua potable y alcantarillado. Son actuaciones que se suman a la prioridad peatonal que se ha ejecutado en Carril Facho, que se abrió hace ya dos semanas, y también las del Carril San Vicente, que la próxima semana está previsto que, que asfaltemos. En conjunto, una actuación entre dels y la Concejalía de Movilidad Sostenible de cerca de 800.000 euros, en las que hemos llevado a cabo una modernización de, de todo el espacio público para ...mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas... ...en su día a día... ...y también contribuir a esa ciudad verde y amable... ...en la que trabajamos desde el equipo de gobierno. En esa visita también le acompañaba... ...el concejal de mantenimiento Héctor Díez... ...quien recordó que ahora las obras de asfaltado... ...continúan en la pedanía de la Marina. Bueno, pues dentro de las actuaciones... ...que estamos llevando a cabo para la mejora... ...de nuestras pedanías... ...tanto en mantenimiento de asfalto como aceras... ...en estos momentos estamos en la pedanía de la Marina en la que estamos haciendo una inversión de cerca de 170.000 euros en el asfaltado de algunas de las principales calles de la pedanía y también en mejora de aceras. Cabe destacar que una de las actuaciones más importantes ha sido la adecuación de un eh, carril peatonal en la bajada al Pinet, que lo que permite es eh, completar, el itinerario que va desde el camping, pasando por el núcleo urbano de la marina y la bajada hasta la MR9 y el PINET, una actuación muy demandada por los vecinos y que estamos convencidos que en su conjunto y con todas las actuaciones van a poner una mejora considerable en la pedanía de la marina. Bueno, pues... Bien, pues por otro lado, la Consellería de Educación ya ha adjudicado, lo hizo el pasado martes de manera definitiva, Las obras de reparación de la fachada del Instituto de Torriano por 314.000 euros a la mercantil Urgacen Viena 25, sociedad limitada, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Pues esperemos que esta adjudicación sea realmente la definitiva y no falle como ocurrió con la primera adjudicación, que la empresa pues, eh, se declaró en quiebra y, por tanto, los trabajos se paralizaron. Y hoy en nuestro programa no tendremos Rincón de la Cultura con Antonio Bazán... ...pero sí tendremos espacio para hablar de la cultura que se hace en este... ...y tendremos poeta, contaremos a las 10 de la mañana con David Matuska... ...un artista muy completo porque además de ser poeta es músico y compositor... ...dramaturgo que destaca por su arte multidisciplinar... ...además en unos minutos entrevistaremos a Gorka Chazarra... ...presidente de la Asociación Conciencia T... Y no nos olvidaremos de hablar del tema del agua con el presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer. Y ahora continuamos con más música, con más clásicos relacionados con el verano y con el mar. Nos vamos a escuchar esa canción de la Mer de Charles Trenet, pero cantada por la voz de Eva Marie Tatiana de la banda Avalon Jazz. La escuchamos. A ah, des reflets d'argent, la mer Des reflets changeants. Sous la pluie, la mer. Au ciel d'été, confond ses blancs tons. Avec les ans si purs la mer. Voyez,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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 21 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta realizando la primera de las entrevistas programadas para este viernes. Contamos con 23,6 grados de temperatura y les contamos que la asociación Conciencia T, formada por voluntarios y voluntarias, que nació hace varios años, concretamente en 2017, aquí en Elche, para ayudar a los colectivos más vulnerables, ha terminado también el presente curso y tuvo fiesta de despedida la pasada semana, concretamente el viernes, en el Orbe del Chocolate. Por ello, hoy queremos hacer balance con su presidente, Gorka Chanzarra, a quien saludamos. Muy buenos días, Gorka. Buenos días, gracias. Bien, ¿qué nota pone a sus voluntarios y voluntarias? Bueno, los voluntarios y voluntarias de Conciencia T sin duda han demostrado durante este curso una capacidad de adaptación, pero también un compromiso, porque ha sido un año muy difícil, eh, ha sido un año muy dinámico. Hemos pasado unas olas muy, muy importantes en la ciudad de Elche que, que han perjudicado mucho a, a muchas de las personas que se encontraban ya en riesgo de exclusión social. Entonces... Eh, la nota que, que hay que darle a los voluntarios que, que han estado ahí de manera semanal, que se han comprometido, pues sin duda debe ser la, la más alta este curso. ¿Y cómo fue eh, esa fiesta fin de curso en el Or del Chocolater? ¿Por qué se escogió este escenario? ¿Quiénes acudieron? ¿Cómo, cómo se desarrolló? Bueno, este acto de, de fin de curso, que es un acto de entrega de diplomas, eh, es un acto que, que en la medida de lo posible intentamos hacer cada año y el único año que no pudo celebrarse fue el año pasado, porque la situación de la pandemia no lo permitía. En este acto lo que se pretende pues es, de alguna manera, reconocer esa labor de las voluntarias y los voluntarios de, de Conciencia T, entregarles unos diplomas que acrediten las horas de voluntariado que han hecho, Y sobre todo también pues bueno darle protagonismo y, y reconocer ese apoyo pues, de todas las empresas, de todas las entidades, de los centros educativos que están ahí, que apoyan este proyecto y que son, al fin y al cabo, los que permiten que la juventud solidaria que hay en Elche pues, pueda desarrollar su labor. Eh, que puedan acompañar a diferentes colectivos, que puedan estar ahí con las personas que, que más lo necesitan. Y este curso han sido muchos los proyectos que hemos puesto en marcha. Hemos puesto el dispositivo de emergencia alimentaria municipal, hemos iniciado actividades eh, para la atención nocturna de personas sin hogar, refuerzos escolares para niños inmigrantes... Han sido muchas más actividades que hemos puesto en marcha, lógicamente de la mano del Ayuntamiento de Elche, eh, y los voluntarios y las voluntarias, las empresas, las entidades, los centros educativos, pues se merecían de alguna manera eh, este reconocimiento, ese protagonismo, y, y al final eh, esa es la, la recompensa ¿no? que tienen los voluntarios y las voluntarias, es el, el reconocimiento a la labor que hacen, porque, porque es una labor... Eh, que, por la que no obtienen nada a cambio, por la que bueno pues obtienen esa recompensa simplemente de saber que están ayudando y cuando eso se pone en valor y cuando se pone en valor pues esa labor que hacen se pone a la persona pues de alguna manera en el centro no pues conseguimos que, que tengan esa recompensa, que se sientan realizados y que sobre todo uh -huh. pues que vean cuál es el, el impacto de, de todo lo que han hecho. En 2017 con cuántos voluntarios se creó Conciencia T y este curso, ¿con cuántos ha terminado? Pues nosotros el primer curso de Conciencia tuvimos 120 voluntarias y voluntarios en la asociación y este último, este cuarto curso, han sido 300 los voluntarios inscritos. Hemos pasado por primera vez de esa cifra de 300 voluntarios. Esto no significa que, que haya sido un un acumulado, quiero decir, al final nosotros eh, cada año vamos en septiembre y octubre a los centros educativos a las universidades, a los institutos a los centros de formación profesional a animar a los estudiantes a que se impliquen a que se comprometan socialmente y este curso han sido más de 300 los que han respondido a esa llamada el curso anterior fueron 240 el anterior 240 el primero fueron 120, o sea que en total eh, pues han pasado alrededor de 800 voluntarios por, por Conciencia T y sobre todo lo más importante de, de todo eso es que esos voluntarios y voluntarias que han vivido esa experiencia de voluntariado, de implicación, de, pues de dar su tiempo y de conocer a aquellos colectivos que están en situación de vulnerabilidad, pues esos voluntarios el día de mañana serán médicos, serán arquitectos, serán abogados, serán políticos y conocerán de primera mano cuál es la realidad social de su ciudad. Entonces, yo creo que... Esa experiencia pues les es muy útil a todos, algunos de ellos continúan de un año para otro, eh, pero bueno, al final eh, el hecho de que hayan vivido durante un curso esa experiencia pues creo que es muy productiva y, y ese es el objetivo de la asociación. Evidentemente, este crecimiento también eh, ellos mismos, los voluntarios y voluntarias, se han dado cuenta de la necesidad que tiene esta ciudad de manos que ayuden a los más vulnerables que se han quedado atrapados y no tan vulnerables en esta pandemia. Porque este curso ha sido mucho peor en cuanto al castigo de la pandemia que 2020. Aquí hemos vivido esa tercera ola donde se han producido muchos más fallecimientos que la primera y donde la presión asistencial ha sido mucho más grave que la primera ola. ¿Cómo, Gorka, cómo, cómo habéis salido reforzados de, de esta situación? ¿Qué habéis visto? ¿Qué, qué, qué ha hecho Conciencia P? Nosotros, eh, cuando hablábamos eh, bueno, pues la, la pandemia, ¿no? cuando hablábamos el verano pasado, en el momento bueno, inicial de, de todo esto, comentábamos que, que a la crisis sanitaria iba a suceder una crisis social. Y esto ha sido realmente así. O sea, en los meses de septiembre, de octubre, de noviembre, después en enero, con, esa, pues, con ese repunte de casos que hubo, eh, pues esa crisis social eh, se, ha, bueno, se ha materializado de una manera más evidente, ha crecido mucho más. Y al final las necesidades sociales de nuestra ciudad se han multiplicado. Son muchas las familias que, bueno, pues no es que vivan en una situación de exclusión social permanente, pero que sí se han visto en ella a raíz de perder sus, sus, sus trabajos o de tener que cerrar sus negocios. Y en esos momentos de emergencia, eh, pues han acudido a servicios sociales, nos los han derivado a nosotros para ayudarles puntualmente. Eh, y, y la necesidad social en ese sentido ha sido muy grande. Para las voluntarias y los voluntarios de la asociación, como decía antes, ha sido un curso muy dinámico porque les hemos pedido eh, que fuesen cambiando las actividades, que fuesen adaptándose a las nuevas circunstancias. En enero, por ejemplo, el asilo de San José, a través de, de Salud Pública, nos pidió eh, que ayudásemos en labores administrativas, que ayudásemos en, en tareas de portería para que el personal de, del asilo pudiese dedicarse a la atención de los mayores y a ese brote tan importante que hubo. Eh, y como eso, pues la actividad de compras que pusimos en marcha para personas confinadas. En fin, han sido muchas las actividades nuevas que hemos iniciado y que han sido consecuencia directa de, de la situación que íbamos viviendo en cada momento. Para nosotros yo creo que, que ha sido un año sin duda de consolidación, de maduración Ha sido un año en el que hemos puesto a prueba, de alguna manera, todo ese espíritu de sacrificio, ese compromiso de las voluntarias y voluntarios, pero también del equipo de, del comité directivo y los coordinadores de la asociación. Eh, ellos estuvieron en el momento más importante de la pandemia, en el momento del confinamiento domiciliario, pues con esa recogida de alimentos en los meses de abril y mayo, estuvieron en el albergue provisional del Toscar, A raíz de eso, en el mes de febrero, de febrero hemos recibido el premio al voluntariado universitario concedido por la Fundación Mutua Madrileña a nivel nacional, ¿no? Eh, ha, ha sido un año, de alguna manera, muy intenso eh, y este último curso, pues bueno, veníamos de una pandemia, veníamos, estábamos y, y veníamos de unos momentos muy difíciles en los que Conciencia te estuvo y en los que hemos seguido estando, y esa labor de las voluntarias y voluntarios ha sido imprescindible este curso, ha sido más necesaria que nunca, y estoy convencido, y todos lo, si lo entendemos así, ¿no? va a seguir siendo necesaria durante mucho más tiempo, porque la situación de crisis y la situación de, de pandemia y de crisis social pues, se va a extender en el tiempo. Esas 300 personas que han estado concienciadas de lo mucho que se les necesitaba, eh, ¿No solo han recibido el premio al voluntariado de la mutua madrileña? ¿Estáis convencidos de que el Ayuntamiento de Elche o la sociedad ilicitana algún día también reconocerá el trabajo de estas personas? Yo creo que, que tanto la sociedad eh, ilicitana y a nivel particular, ¿no? cada uno de, de los ilicitanos y ilicitanas de Elche han reconocido esta labor de manera diaria. Eh, este curso hemos hecho cuatro meses de recogida de alimentos diaria. Hemos estado los voluntarios y voluntarias de Conciencia T eh, en los supermercados de manera diaria pidiendo a, a las personas su colaboración y es, vamos, todos los ciudadanos de la ciudad han demostrado sin duda ese reconocimiento, ese homenaje, contribuyendo cada día, recibiendo con una sonrisa a esos voluntarios que les pedían la, la colaboración cuando iban a hacer la compra, eh, y, y han estado ahí de manera permanente. O sea, que, que para nosotros eh, ese, ese homenaje, ese reconocimiento, ha, se ha demostrado cada día, han sido muchas las empresas que nos han llamado, las entidades pues, de Semana Santa, eh, de, de distintos tipos, ¿no? Para, para contribuir, para ayudar en la medida de lo posible, y yo estoy convencido de que las voluntarias y voluntarios, así lo han expresado ellos, ¿no? Se han sentido muy felices de ver eso, de ver ese, ese apoyo, ese cariño, de toda la sociedad ilicitana que cuando los veía por la calle, cuando los veía en alguna actividad, pues bueno, se paraba, les agradecía la labor que estaban haciendo y en la medida de lo posible cada uno de, de los ciudadanos y ciudadanas pues ayudaban eh, sí. por, con aquello que podían y yo creo que ese ha sido el mayor homenaje para todos. Y sí, Gorta, ¿cómo se diferencia el voluntario-voluntaria de Conciencia T? ¿Es porque son, los, son jóvenes estudiantes o son los únicos voluntarios que hay en estos momentos en Elche o hay más voluntariado? Bueno, hay, hay voluntariado de todo tipo, sí que es cierto que bueno, pues Conciencia T lidera de alguna manera como entidad de voluntariado pues a, a todo ese, ese voluntariado joven, a todo ese voluntariado que al final no tiene tampoco límite de edad por arriba, que sí que lo ponemos por abajo, que son 16 años, pero no por arriba, al final tenemos voluntarios también más mayores. Eh, se identifican, eh, pues bueno, algunos de ellos llevan los petos de, de Conciencia T, llevan sus acreditaciones cuando están realizando algunas de las actividades eh, pero bueno yo creo que al final pues en el hay también voluntarios de, de algunas entidades pues bueno que, que realizan distintas actividades y, y al final no es tanto que, que nos identifica a nosotros sino que identifica a los voluntarios y al final a los voluntarios pues bueno los identifica eh, su compromiso los identifica su, su capacidad de, de sacrificio de dar lo mejor de ellos mismos que es muchas veces su actitud su tiempo eh, y de acompañar y estar ahí con aquellas personas que, que más lo necesitan. Uh -huh. Al final un voluntario no lo hace por él mismo, pero acaba siendo el, el, bueno, pues el gran impacto ¿no? de la labor que ha hecho porque los voluntarios se quedan con eso, se quedan con ese aprendizaje, se quedan con esa experiencia y sin duda pues, bueno, les ayuda no solo a conocer la realidad social sino a implicarse con hechos en cambiarla porque uh -huh. al final todos conocemos cuáles son las injusticias sociales, ¿no? las, las vemos... Eh, pero el hecho de, de implicarse en cambiarlas y, y en, no solo en hablar de ellas, sino en, en cambiarlas de, de manera individual y de cambiar el pequeño mundo de cada una de las personas, pues eso es sin duda la esencia del voluntariado y lo que les identifica a todos. ¿Ha habido contagios mientras realizaban su trabajo de voluntarios? Pues eh, iniciamos el mes de septiembre el curso con un estricto plan de contingencia frente al COVID, donde no solo en las actividades propias, sino también en las que se realizaban en entidades sociales, en las que se hacían en nuestra propia sede de la asociación. Nosotros no hemos conocido este curso ningún contagio eh, derivado de las actividades, porque al final pues, bueno, defendíamos esa distancia, esa mascarilla, esa desinfección constante e intentábamos pues, garantizar todas las medidas en cualquier momento. ¿no? Sin embargo, sí que ha habido contagios pues, bueno, pues por otras razones de algunos de los voluntarios y en esos momentos hemos tenido pues, bueno, que separar a ese grupo ¿no? o pedirles que, que no acudiesen durante un, un tiempo prudencial, pero no ha habido contagios como tal en actividades y eso yo creo que demuestra eh, que el voluntariado es seguro, que cuando uno plantea una actividad y la organiza eh, y, y prevé toda esa prevención frente a la COVID, eh, pues lo puede hacer de manera muy correcta, lo podemos hacer muy bien y no hay que tener miedo al voluntariado, sino que hay que tener miedo a aquellos momentos en los que descuidamos todas esas medidas. Al final, las voluntarias y voluntarios que han estado en los peores momentos de la pandemia, en la calle, recogiendo alimentos, que han estado en las distintas actividades que hemos puesto en marcha, eh, no, es cierto que había un riesgo, ¿no? Pero, pero no ha habido un contagio por esas actividades y eso hay que defenderlo y hay que transmitir a, a todo el mundo pues bueno, que, que se pueda ayudar a los demás también en momentos de pandemia. Lo, lo ha puesto bien claro, necesitan vacaciones, eh, ha terminado el fin este curso para ustedes, pero ¿pueden permitirse el lujo de irse de vacaciones con esta crisis social que evidentemente está azotando, castigando el Che? Pues no, yo creo que, que llevamos bastante tiempo eh, sin, sin vacaciones, ¿no? llevamos bastante tiempo preocupados por, por la realidad que vivimos. En concreto, durante este verano es cierto que, que con el acto de fin de curso que tuvimos el pasado viernes se detuvieron algunas actividades semanales, pero hay otras que no se pueden detener, como por ejemplo es el dispositivo de emergencia alimentaria municipal, es la atención nocturna a personas sin hogar, Son actividades que no pueden parar, que tenemos que seguir entregando cenas a esas personas que, que están durmiendo en la calle, que tenemos que seguir llevando lotes de alimentos a esas personas que acuden a servicios sociales eh, y que mientras tramitan esa ayuda en la administración pues necesitan un apoyo urgente de alimentos, de productos básicos, de pañales si tienen niños y todas esas situaciones no se pueden desatender en verano. Nosotros continuamos con, con un grupo importante de voluntarios eh, durante este verano apoyando en esas actividades y aparte, desde el comité directivo y los coordinadores de la asociación, pues estamos ya trabajando en cómo será el próximo curso, en qué actividades eh, ofreceremos, en cuáles podemos sumar, como por ejemplo se sumará el servicio de ocio de, de Aspanias, al que vamos a apoyar a personas con discapacidad intelectual, vamos a apoyar también a FAE, que reanuda las actividades en el Centro de día para personas con Alzheimer. Son muchos los proyectos en los que ya estamos trabajando y desde luego vamos a dedicar todo este verano a seguir atendiendo a lo que no puede eh, pararse, pero también a preparar un próximo curso en el que queremos volver a hacer un llamamiento a todos esos jóvenes, a todas esas personas que se sienten jóvenes y que quieren eh, pues bueno, dar lo mejor de ellos mismos y contribuir en la medida cada uno de su disponibilidad a, a las injusticias sociales y a mejorar eh, la situación de muchas personas de, de su ciudad. Estoy convencida de que buscarán, que encontrarán esas manos solidarias porque hay suficientes, lo han demostrado curso tras curso. Eh, acaba de decir que las actividades puntuales son muchas, evidentemente, por esta crisis social, pero que las actividades semanales sí se han podido relajar o cerrar hasta, hasta después de vacaciones. ¿Qué actividades semanales son las que realiza Conciencia, que no las puntuales, sino las semanales? Sí, eh, en cuanto a actividades semanales, eh, nosotros hemos tenido durante este curso pues, bueno, actividades con niños en riesgo de exclusión social, actividades con personas con discapacidad en distintas entidades, con niños con autismo, hemos tenido ese refuerzo escolar para niños inmigrantes, hemos tenido atención a, a personas sin hogar, tanto con talleres formativos como con la atención nocturna para el reparto de cenas. Y luego, por supuesto, ese dispositivo de emergencia alimentaria municipal que incluye y ha incluido durante muchos meses la recogida de alimentos, la preparación de, de los lotes y la entrega en las casas de, de cada una de esas cajas de productos básicos. Eh, durante este eh, verano sí que continúan dos actividades semanales, que son el dispositivo de emergencia alimentaria municipal y la atención nocturna a personas sin hogar. Eh, Se paran otras actividades semanales, que son en entidades sociales, que también hacen parones por, por el verano, eh, pero hay algunas actividades, como decía antes, en concreto estas dos, eh, que no pueden pararse y que deben seguir ahí, y, y bueno, en la medida de lo posible pues intentamos flexibilizar los horarios en verano. Eh, por ejemplo, en el dispositivo de emergencia alimentaria municipal, pues teníamos hasta la semana pasada cuatro días de, de los siete de la semana, cuatro días de de entregas de, de productos básicos, de entregas de lotes en casas. Eh, lo vamos a reducir a tres para un poco adaptarnos a la situación de las voluntarias y voluntarios. Pero sí que es cierto que, que ese llamamiento al compromiso y esa petición de, de mayor implicación a los voluntarios y las voluntarias lo vamos a seguir pidiendo en verano porque son actividades que deben continuar y no podemos parar. Ya habrá tiempo para las vacaciones cuando esta pandemia termine y cuando hayamos combatido de manera importante esta crisis social que como decía antes está en un repunte eh, y está en una situación pues bueno muy álgida no pues es mucho trabajo cómo lo financian ¿Eh, subvenciones por parte de quién las reciben y los voluntarios tienen que pagar bueno esa ha sido la la máxima de, de la asociación desde el año 2017 que, que los voluntarios y voluntarias nunca tuvieran que, que pagar por ninguna de las de las actividades, ni por ningún material, ni por nada que, que necesitasen para esas actividades. Eh, a esos voluntarios les hacemos seguros de, de accidentes a cada uno de ellos, más el seguro de responsabilidad civil que tiene la asociación. Hay actividades que conllevan muchísimos gastos, como es la recogida de alimentos, con todos los materiales que son necesarios, los refuerzos escolares, eh, al final, bueno, pues toda la furgoneta que, que tenemos ahora en la asociación para ese reparto de alimentos eh, la sede que tenemos abierta a los voluntarios y voluntarias eh, y a los coordinadores como lugar de trabajo y organización para todas las actividades. Todo eso conlleva muchísimos gastos eh, y hasta ahora eh, los hemos financiado de manera eh, total con las contribuciones y con las ayudas de empresas, eh, muchas de ellas licitanas, que conocen la labor que realizamos, que colaboran de, económicamente de manera anual en la medida en que pueden han sido muchas empresas las que este curso no solo han ayudado económicamente, sino que también lo han hecho con alimentos, que lo han hecho eh, pues, eh, financiando también la compra de esa furgoneta con la que contamos desde hace unos meses. Eh, y además de eso, pues bueno, hemos firmado también recientemente con el Ayuntamiento de Elche un, un convenio para, para este año 2021, que un poco pues bueno, complementa esa, esa ayuda de todas las empresas, de todas esas entidades, eh, que están ahí, que nos apoyan y el sentido de este acto de fin de curso pues era también ese, ¿no? El reconocer a todas aquellas entidades, instituciones privadas que hacen posible con su apoyo que este proyecto siga adelante y luego también reconocer pues ese apoyo de las instituciones públicas que también es importante eh, y, y en fin, al final pedirles a todos ¿no? que sigan ayudándonos porque... Eh, todos somos voluntarios, el comité directivo y los coordinadores todos somos voluntarios eh, y, y lo único que, que el único gasto que tenemos, por decir así, no, pues es el, de la, el propio desarrollo de, de la actividad eh, y el propio desarrollo de todas las actividades y proyectos que ponemos en marcha y para eso necesitamos que, que las empresas, que entidades que sigan apoyándonos, que se sumen nuevas y que al final cada uno de nosotros en la medida en, lo que, en la que podamos y si tenemos tiempo pues con actividades y con voluntariado semanal y si no tenemos tanto tiempo pues ayudando eh, económicamente en la medida de lo posible pues bueno pues eh, contribuyamos a, a construir una sociedad mejor y a reconocer eh, ese impacto y esa labor de voluntariado que es muy necesaria para apoyar a entidades sociales que ya hacen una gran labor o para iniciar proyectos eh, que a raíz de la pandemia se han hecho imprescindibles. Pues Gorta, solo queda preguntarte dónde estáis, cómo os podemos localizar, si hay algún oyente que quiera apuntarse, e inscribirse como voluntaria a la Asociación Conciencia. Bueno, nosotros tenemos una sede que está en la avenida de Novelda número 10, eh, en Entresuelo 1, que, que en, fin, en Google también pueden encontrar cuál es el horario de apertura. Eh, ahora, en los meses de verano, sí que es cierto que abriremos solo los miércoles eh, por la tarde y, y los sábados por la mañana. Eh, y luego además de, de, esa, bueno, pues de esa apertura presencial luego tenemos en todas las vías de contacto a través de Facebook, de Instagram, de las redes sociales, de la página web si alguien teclea en Google asociación Conciencia T pues puede encontrar eh, todas las vías de contacto con, con nosotros y les animamos de verdad a todos aquellos que nos estén escuchando a que, pues bueno, que, que materialicen esa inquietud ese compromiso social que, que sienten, ¿no? que lo materialicen de, de una forma muy importante, eh, ayudando en su misma ciudad, que es hoy más necesario que nunca. Pues muchísimas gracias por hablarnos de ese ejemplo de solidaridad eh, que tenemos en el Che a través de esa asociación denominada Conciencia, que, que nació en 2017 para ayudar y que lo está haciendo en 2021 y además con éxito. Gracias Gorka Chazarra, presidente de esta Asociación de Voluntarios y Voluntarias. Muchísimas gracias. 101.4 Radio Marca.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 vuelve el héroe del verano Acuapar Ciudad Quesada abre sus puertas jueves 1 de julio Tomoganes, Río Yucatán Alfombra Bágica, todo preparado para ti Este verano no te lo pierdas Aquapar Ciudad Quesada, apertura jueves 1 de julio con todas las medidas anti-Covid Compra tu entrada anticipada en Aquaparrojales.es tele -Elch, Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta ...con Rosmar Alonso. Son las diez menos cuarto de la mañana... ...y vamos a disfrutar de más música... ...después de la primera de las entrevistas... ...con el presidente de la Asociación Conciencia... ...que Gorka Chazarra... ...ahora les dejamos con un dúo... ...el de David Bisbal y Luis Fonsi... ...han lanzado este tema dos veces. Ha perdido la esperanza... ...yo no tengo miedo de esperar... Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dovese perdóname. Otra noche sin hablar.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 ...con Rosmar y Alonso... ...9 y 49 de la mañana... ...y nosotros vamos a continuar con más música... ...cambiamos de ritmo... ...de Luis Fonsi y David Bisbal... ...nos vamos a... ...un compositor, un cantautor... ...como... ...que es un genio... ...y que se nos fue en 2020... Él es Luis Eduardo Auque... ...y este también es uno de sus éxitos... ...Sin tu latido... Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas luego tapo tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca ay por mí que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido Siento latidos Kel final de esta historia Génesis mi autobiografía del fracaso No te sirva de gen Hay quien afirma que el amor es un Milagro, Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien quiere dure cien años, eso casi lo salva, lo malo son las noches que mojan mi mano, ay amor mío. Qué terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada. No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulnere ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso lo que me pasa es que este mundo no, no lo entiendo, dat ik je niet niet meer kan vertrouwen? Weet Sin tu latido tu oh hay oh oh, oh oh, amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido tu hay amor. estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido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 so <whistles> <whistles> Where trouble melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find. Bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh why can't I?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 ...con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las diez de la mañana... ...tenemos que dar la bienvenida... ...a quienes nos siguen a través de la señal de Tele ...y ustedes podrán ver... ...a través de sus televisiones... ...en la imagen... ...al siguiente de los invitados... ...tenemos a David Matuska... ...pero también... ...al responsable de la programación... ...del centro hernandiano... ...que acaba de llegar en estos momentos... ...a nuestros estudios de Tele -Elche, Radio Marta... A él también le damos la bienvenida, José Luis Más, antes que a David Matusca. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo Te estás? Te presentamos el primero por llegar el último. <risa> pues genial. <risa> responsable del Centro Hernandiano, pero también eres el responsable del Centro Cultural del Escochador. Hablaremos de cultura genial. en los próximos minutos. Estaba presentando a David Matuska porque creo que es, y tú estarás conmigo, ...uno de los poetas, compositores, dramaturgos... Eh, ...en fin, el artista más completo y multidisciplinar... ...y más destacado e internacional que tenemos en estos momentos en el Che... ...aunque nació en eh, la República eh, Checa... ...nosotros eh, evidentemente lo tenemos ya adoptado aquí... ...porque es aquí donde lleva a cabo pues, eh, su principal producción creativa... Son muchos los proyectos que tienen en marcha y en estos años de pandemia pues, le ha dado tiempo para poder estrenar algo, Patrick, eh, no tanto como nos gustaría, no ha subido tanto a los escenarios como nos gustaría porque la cultura ha estado cerrada, pero también ha preparado otros ojos y también ha preparado cuatro estaciones. Quería deciros que el Centro Hernandiano esta misma tarde cierra su primera temporada abrió, reabrió sus puertas este año, lo hizo con una programación completa y por eso José Luis quería preguntarte por qué habéis escogido a David Matuska para poner el colofón final a la primera temporada de este Centro Hernandiano. Bueno, porque estoy un poco también de acuerdo con tus palabras, entre otras muchas cosas porque ya es nuestro, David no lo quedamos nosotros. Efectivamente. <risa> Nos lo quedamos nosotros. Eh, Yo creo que era importante también que un artista multidisciplinar, que es como así se denomina David, o autodenomina David, eh, cierre un espacio que, que engloba muchísimas eh, disciplinas artísticas, muy relacionadas, y esto siempre quiero que quede claro, con la literatura y también con el periodismo, porque quiero recordar que es un centro o un espacio, el espacio iraniano está dedicado a las artes literarias y periodísticas, porque desde nuestro punto de vista también... El periodismo necesita un espacio en Elche, un espacio público en Elche, donde se vea representado. Y quiero que es una cosa que también tengáis en cuenta. Eh, a la, porque es la un que... gran acierto, porque tenemos Gracias. una universidad <risas> con claro, muchos claro, periodistas. Claro, claro. Y entonces, quiero que la gente sepa, o queremos que desde el ayuntamiento, que la gente sepa que cualquier actividad relacionada con el mundo del periodismo, debates, ponencias, charlas, tiene su espacio en, en el espacio ronaldiano. Y bueno, David ha, sido un poco, ha coincidido un poco porque parece que está haciendo una gira, tipo Madonna. Está el viernes en, en el espacio hernandiano y el sábado lo tenemos en el escorchador, pero como son dos espectáculos completamente distintos, yo creo que también va a ser curioso eh, ver dos espectáculos distintos de la misma compañía y, la, y creados por la misma persona en dos espacios completamente distintos y a ver qué nos va a ofrecer, porque yo tengo muchísimas ganas. Pues eso nos lo va a decir David Matuska. Muy buenos días, David. Muy buenos días, me gusta. Después de hablar con de ti, queremos hablar contigo. También. Vaya presentación, me encantado <risa> cómo me has presentado. Eh, muy buenos días a todos. Um, sí, coincidimos este fin de semana con dos actuaciones distintas en dos lugares distin distintos aquí en, en nuestra ciudad, Elche, donde, donde vivimos, o donde yo resido y donde nacieron mis hijos y sí, coincidimos y pero es una es pura casualidad porque hay que hay que decir que Patrick se pospuso no sé X veces debido sí. a la pandemia <risa> cuando teníamos planificado sí, sí, sí, te acuerdas para el, el año pasado ya y se pospuso eh, bueno cuatro estaciones es un eh, es un espectáculo donde durante una hora vamos a, a, a hacer pasar el espectador Un año entero. Empezamos en otoño con sus ah, vamos eh, el año tal como lo conozco yo de otros países europeos... ...donde eh, claramente se marcan las diferencias entre el otoño, invierno, primavera y verano... ...con sus estados emocionales, con sus sentimientos y con todo eso. Empezamos en otoño para que luego el espectador eh, se vaya en verano con una sonrisa en la cara. Eso también es bastante importante... Y no tiene nada que ver los dos espectáculos. Eh, desgraciadamente, debido al horario, tenemos que prescindir de la parte visual en el espacio hernandiano, pero el sábado a las 9 en El Escorchador es una obra de teatro multidisciplinar, con música en directo también. Uh, y con una proyección muy potente de visuales uh, a cargo del artista checo Petrocinque que forma también la parte del equipo. Eh, por, eh, por tenerlo muy claro, Patrick es una obra que terminaste en 2019, es, eh, por lo que ya la has podido estrenar, te hicimos una entrevista aquí mismo, eh, sí. cuentas tu alter ego, ¿Eres tú, Pati, que era ese nombre que quiso ponerte tu madre o que barajaba como opción? Sí, era mira, era que y te y acuerdo. Ni me acuerdo que te lo había sí. dicho, que me echaba a mí es... mismo. ¿Eres tú? <risa> eh, pero yo no sé lo que habrá de autobiografía porque son muchas emociones, es poesía, es música, es proyecciones audiovisuales, son muchas emociones eh, unidas, pero lo que sí que vemos es... Un hombre, una mujer, un desamor y al final la aceptación de la vida. ¿Eso es lo que te ha pasado a ti, David? Eres un, un chico que lo has pasado mal y al final te ha venido esa sabiduría para decir venga, hay que resignarse, no soy rebelde y tengo que aceptar lo que me ha venido encima. No lo sé, En mi caso no hablaría de sabiduría. Menos, de sabiduría. Como programador. <risa> menos <risa> mal. Menos <risa> mal. En mi caso no voy a hablar de sabiduría en absoluto. Eso, eso no, pero de aceptación sí. Ese es el punto muy importante en la obra Patrick, que está basada en el poemario del mismo nombre, Patrick me publicado en Borría Ediciones en 2019. Y... Sí, las emociones, lo que has mencionado, Matuska Project, básicamente basa todos sus espectáculos en, en emociones. Queremos llevar, usando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, artes escénicas, artes visuales, uh, música, uh, la, la fuerza de la palabra... Lo queremos usar para el espectador para vivir los espectáculos, no solamente verlos, escucharlos, um, si, si se pudiera usar el olor lo usaríamos de una manera factible pero no, pero no, no es posible, sí, intentamos como mojar al espectador que que se lo cuando cuando hay que pasárselo bien, que se lo pase bien, pero cuando hay que pasarlo mal, cuando tiene que sufrir, que que recuerde eh, el espectador estos sufrimientos, estos estas emociones que cada uno ha vivido, pues que, queremos queremos hacerlo lo más real posible, pero siempre, siempre digo yo que termina con una esperanza y aceptación y a tu pregunta, a la pregunta tuya voy a responder Sí, a las cosas que no podemos cambiar Lo que podemos cambiar está en nuestras manos Hasta cierto punto lo podemos intentar Y cuando ya hay ciertas cosas que no podemos cambiar Pues si no queremos sufrir más Deberíamos aceptarlas Hay ciertas cosas que no podemos cambiar Donde el factor humano no llega Esa es tu filosofía Sí Y eso es lo que impregna tu poesía ¿Eres tú? Sí en cuatro... Ahora he dicho sí, pero no, pero lo no, sé. estás seguro. no, no estoy seguro. ¿Provocas a, a tu lector o a tu espectador? Porque, eh, claro, tú escribes poesía, pero eh, tus palabras también es música, son música. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes no pegar? Eh, ...las disciplinas, ¿cómo puedes imbricarlas de la forma que lo haces? ¿Cómo te sale? Yo la primera vez eh, subí al escenario creo que tenía 15 años... ...y ya, me, ya estábamos como... ...yo no, lo, no me gusta la palabra fusión, pero no se me ocurre otra cosa... ...donde eh, las dos hermanas, la música y la poesía actúan juntas... ...cogidas de la, cogidas de la mano... Y para mí es, es un todo, es un todo. La, sobre todo la música. Yo toco el bajo y aunque mis poemas no tengan una métrica marcada tal como una métrica clásica, digamos, yo la siento ahí y el bajo es un instrumento que, que es el corazón de la música, que une la parte rítmica con la parte uh, armónica. Yo desde siempre lo he sentido así y no me puedo imaginar hacerlo de otra manera. Por eso hay que ver los espectáculos. Verlo, escucharlo. Sí. Invitamos a todo el mundo que, que quiera uh, experimentar mm, sensaciones nuevas que uh, después de este, de este parón para nosotros es, es, es una maravilla de que podamos uh, actuar uh -huh. dos veces el mismo fin de semana después de un año y medio de estar, de estar parados, básicamente. Eh, yo no sé si los eh, telespectadores eh, pueden ver tu camiseta, pero pone A otros ver. ojos, ah, son muchos ojos, otro, otra mirada. Esos otros ojos, que son? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que.? Porque esto es lo último que estás haciendo sí. junto con cuatro estaciones. Cuatro estaciones, ya has dicho, que son emociones de cómo vivimos en el mundo. Eh, esas estaciones supongo que eh, es lo que tú has vivido durante el año de pandemia eh, pero otra mirada es también algo que hemos aprendido en este año de en estos años de pandemia otros ojos más bien también me gustaría decir que cuatro estaciones se estrenaron aunque fuera uh, eh, eh, de forma um, online vale porque ah, en, bien, en bien. Estados Unidos en, en Chicago o porque estuvimos invitados a una mini gira por ahí eh, con Patrick y con cuatro estaciones, pero salió mal, se pospuso dos veces y luego se canceló, tuvimos que hacerlo online y lo pudimos grabar eh, en el escorchador, donde siempre encontramos eh, mucho apoyo, no solamente de, de José Luis, pero también eh, de, de parte de, de todo el equipo, que me gustaría mandarles un saludo. que Que son, que son bastante buenos y se portan muy bien con nosotros. Luego, luego me hablarás de tu equipo. Um, y Otros Ojos surgieron, es, es, es otro espectáculo que surgió durante la pandemia. Nos dedicamos un año a la creación del proyecto y aquí está incorporado lo hicimos con con Ester Avian y con o con dos músicos checos la música se hizo todo online un proceso tremendo tuve que aprender a trabajar con software eh lo grabamos en dos países o en tres países distintos se mezcló tuvimos que hacer otro crowdfunding a uh, micromecenazgo para conseguir el dinero suficiente para grabarlo entonces tenemos el el la, la parte musical está hecha El guión está escrito, hemos fichado a a Lebron para <coughs> incorporar el teatro físico en nuestro espectáculo y este espectáculo trata de, otra vez, de incorporar más a la, la mujer, la mujer como el pilar principal de, de, de creatividad y de creación. Y también, otra vez, como de una... Uh, ahí ya estamos... Están incorporados mis hijos, o quizás de alguna manera paternidad, maternidad, ¿vale? Y, y el, el mensaje es más o menos ese, como que todo sigue adelante, estemos o no estemos aquí, todo sigue adelante. Mensajes profundos. Eh, gente. <risa> eh, Patrick, ¿quiénes son, ¿quiénes son los que te acompañan? ¿Quién es tu equipo? ¿Qui ¿Quién te ha apoyado estos? Porque son 21 años creando en Elche? Vale. Y además, no pasando desapercibido Lo acabas de comentar Así como quien no quiere la cosa En Chicago me llamaron eh, Supongo que te llaman eh, de, de, muchas, de muchas ciudades internacionales Y cosmopolitas eh, Desgraciadamente tenemos más repercusión Fuera de España que, sí, que claro. aquí Entonces tenemos que trabajar con más, con más idiomas te traducen? ¿Te traducen a varios idiomas? Eh, no, yo soy filólogo Entonces yo ahí hago el trabajo Nos, nos ahorramos en los traductores Porque eso es no, mi trabajo Um, bien, tu perdona, equipo, tu mire, equipo. Uh, des, uh, como yo uh, la, primera nota, la primera nota en el periódico creo que data 1993, desde entonces pasaron decenas de personas uh, por Matuska Project uh, a mí me gustaría darles las gracias a todos porque de alguna manera actores artistas visuales, músicos sobre todo los músicos enriquecieron todo el proceso, yo aprendí mucho de, de, de todos, en otros ojos eh, ...colaboran, creo que son 20, 23 personas de, de dos continentes distintos. Eh, el equipo actual con el que vamos a, a actuar ahora en el espacio hernandiano es Esther Avellán y yo... ...y en el escorchador es um, Juan León y Esther Avellán como actores y la música la hemos reducido bajo batería va a ser uh, Jesús Cano y yo al bajo y, y voz Jesús Cano se va a estrenar uh, con nosotros, a mí me gustaría también uh, agradecerle que trae un poquito de sangre fresca, mm -hmm. es un chaval más joven que yo, entonces me, me gusta también que, que haya personas nuevas que, mm -hmm. que digamos, aunque no tenga tanto currículum que lo, que lo que aporte es lo que, lo, lo, lo que valga lo que vale Pues hay que recordar, a quienes nos estén escuchando, que esta tarde, ¿a qué hora presentas tu, tu obra? Eh, esta tarde es a las 8 en el, en el Espacio Hernandiano, que tenemos el placer de, de uh, cerrar el primer ciclo. Esperamos que esto siga adelante. Y el, eso es gratis hasta que sea en el foro. Y luego el sábado a las 9 en el escochador, en el spy Scenic, mmm, con Patrick, con nuestro espectáculo multidisciplinar. La entrada son tres euros. Bien, pues José Luis, eh, David Matuska ha dicho que cierra eh, este ciclo, mm. el primer ciclo de la temporada del espacio hernandiano y que espera que haya continuidad. ¿Va a haber continuidad en el, en el centro hernandiano? sí, sí, eh, sí. La intención es eh, abrir en septiembre después de las vacaciones. Correcto. Con la misma filosofía ¿Y con qué actividades? ¿Están ya programadas? Estamos en ello, eh, pero la línea va a ser la misma. Quiero decir, se va a potenciar muchísimo el tema de las artes literarias, como os he dicho. Eh, pues, la, luego hay algunas dudas en cuanto a las presentaciones de libros. Nosotros entendemos que las presentaciones de libros tienen que seguir haciéndose en las Clarisas prioritariamente, porque es un espacio que se dedicó en su momento a ello. Pero aquellos libros que tengan pues, que artistas ilícitanos que hayan cogido cierta relevancia, alguna nominación, un premio se pueden presentar perfectamente en el espacio ronaldiano, en realidad los espacios culturales tienen que tener criterios artísticos y líneas artísticas de programación Pero siguen siendo espacios vivos y espacios abiertos. No estamos cerrados mm. de nada. ¿Y ha tenido buena acogida eh, esta reapertura por parte mm. de las eh, entidades culturales, que son al fin y al cabo los, los, que, que, sí, claro, los que van a dar vida con, con a esas cuatro paredes? Yo estoy muy contento con la apertura del espacio hernandiano. Es verdad que el volumen de trabajo, en mi caso, es mayor. Y llevando el escorchador, que sabéis que mm, sí, ha, ha pegado un cap cambiazo... Capítulo aparte. Sí, pues entonces... Estoy intentando organizarme yo también a mí mismo, que es un proceso como mucho más complicado. Es otro proceso artístico, ¿vale? Pero es como complicado. Pero estoy contentísimo, la Concejalía de Cultura está encantadísima de la apertura del espacio y sobre todo porque luego al final cuando acabas abriendo un espacio nuevo y no obtienes respuesta, es bastante frustrante, pero no ha sido en este caso. Pero eh, tiene limitaciones, David. Ha sí, dicho que por sí. cuestiones no sé qué, eh, no puede Claro, por el COVID. No, claro ah, las proyecciones audiovisuales. Ah, no, es porque ah, no, se no, se es a las 8, por, sí. a las claro. 8. y al puede, aire libre. ¿Cómo? Vale, ¿cómo puede cerrar un centro o un espacio público a las 8? José Luis, no, no, porque, porque cuando se programó había toque de queda. Ah. Entonces, para no liar al espectador y al público, hemos decidido mantener los horarios. Pero de cara al año que viene, de todas formas también... Por ejemplo, el ciclo de verano del escorchador es a las 10 de la noche porque las películas no se ven. Como se proyectan, si hay claridad no se ven. Aquí pasó lo mismo. Claro. Se hizo toda la programación, ten en cuenta que la programación se presentó en, en febrero. Se hizo toda la programación uh -huh. con horario pandémico, como decimos nosotros. Uh -huh. Cam Después de estar programado en todas las redes sociales, cambiarlo puede ser un prejuicio para el artista. Y lo hemos mantenido a las 8. La idea es... Las actividades que lleven, proyección y demás, hacer las nueve y media, nueve, claro. que ya has crecido un poco y se puede proyectar. O sea, que está, David, yo no sé, habrás ensayado en el espacio hermandiano. ¿Te parece que se pueden realizar espectáculos en un espacio que nace para ser referente literario y no para ser un escenario teatral? A mí me parece un, un lugar ideal para este tipo de actividades porque, de hecho, la, el último bolo, la última actuación la hicimos ahí, que me acuerdo que era 8 de marzo, eh, era, eh, era relacionado con un, un espectáculo Hubo Mujeres relacionado con, con el Día Internacional de la Mujer y eso era justo antes de, de cerrar todas las puertas y para, para mí es el, es el lugar ideal para este tipo de actividades. Y nosotros, con mucho gusto, prescindiremos de la parte visual. Además, somos muy guapos, así que la gente <risa> que nos mire a nosotros, ¿no? Uh, y y conforme, es, conforme entras ahí, entre las palmeras y, y el, el, el, el pequeño escenario que está ahí, y todas las actuaciones a las que yo he podido ir pues me ha encantado. El lugar es, es maravilloso. Y luego David Donis, que es el director técnico del espacio, uh -huh. porque cada espacio cultural tiene un director artístico, sí. digamos así, un director técnico. David Donis está... Los conoce a todos y a todas. Está muy pendientes y, y adaptamos también. Eso es lo que sí, quería decir. Es que las presentaciones de libros se hacen en un sitio, ¿vale? Y las actuaciones se hacen como en el patio... Entonces, bueno, ¿Hay no nos vamos a sí, hay sí. capacidad para es montar un escenario. Que no puedes hacer Los Miserables allí porque no cabe el reparto. <risa> Ni una ópera. Claro, no, no. Oh, sí, bueno, depende de cuál, ¿sabes? Ya. Pero sí. Pero es verdad que, que se da porque para visualizarlo en el, en el claustro, vamos a llamarlo así, uh -huh. o en el patio nosotros instalamos un escenario que además uh -huh. se modula Y cabe. que estéticamente muy chingo. Entonces, ¿eh? vosotros, los responsables de ese espacio, habéis aprendido en esta temporada, habéis tomado nota de posibles obras claro. eh, que puedan eh, llevarse a cabo para ir mejorando este espacio. Y luego, espacio? esto es como un Tetris: cuando se abre un nuevo espacio cultural, lo que tú tenías en el escorchador, que está genial, y decías. Vale, voy a meter algo de. Porque yo, luego, un gestor cultural tiene que reivindicar a los artistas, que es su trabajo, y tiene que reivindicar los espacios que les pertenecen a los hijos artistas. Entonces dices, bueno, pues ahora, es, esto de, por ejemplo, de David, que queda muy guay aquí, quedaría mucho mejor en el espacio naraniano, y vas trasladando, y vas completando. Yo creo que, una, que en Elche, una de las ventajas que tiene y una cosa de las importantes que tiene, por eso hay tanto movimiento cultural, es que existe una serie de gestores, Julián Saez, yo, Juan León, Que vamos ubicando a los artistas dependiendo de la línea que quiera seguir el centro y eso hace que toda la ciudad crezca culturalmente Sí, y vamos a tener cultura porque en verano ya cerramos el espacio hermandiano pero acaban no, de los sí, ciclos sí, estoy, sí, de sí. verano los conciertos pues, que sí. agotaron las entradas en 10 minutos en lo de el siempre, escorchador. El, escorchador. el año que viene espero que esto ya cambie porque es intenso, es intenso Pues, José Luis, te emplazo para otro día para hablar precisamente claro. de la programación estival de cultura, con conciertos. Eh, ¿Tú también llevas el asunto de las barracas? No, eso es, Menos eso, más. Eso es, no ya no, no me quieras tanto. <risa> <risa> no, eso ya no. que, que ahora que lo has dicho, probablemente me caerá. Pues también. Claro, posiblemente, sí si es que hay. Eh, sí, si sí, yo creo que algo se va a hacer. Si algo se va a alternativos, hacer. como dijo la concejal de fiesta. Que a mí me parece una idea excepcional porque no se puede acabar tampoco todo. Hay que echar un cable a, los, a, a la industria cultural también, que sí. la necesita. Pues muchísimas gracias a José Luis Así por siempre, el esfuerzo es que habéis hecho gracias, para mantener los espacios seguros gracias. durante la pandemia del COVID y David muchísimas gracias por seguir creando emociones al fin y al cabo muchísimas gracias a vosotros 101.4 Elch Radio marca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 moon river Wider than a mile I'm crossing you in style Someday Oh dream maker You heartbreaker Wherever You're going, I'm going your way. To us off to see the world. There's such a lot of world to see. Ooh. We have to. The same rainbows in me. waiting round the bed. My huckleberry friend, and me. To see the world There's such a lot of world To see We're after The same Rainbows end Waiting round the pen. Cook very friend. Tele-Elch, Radio Marca.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 Con Rosmaria Alonso. Queda un minuto para llegar a las diez y media de la mañana. Y antes de la ronda de noticias, vamos con lo último de Ana Guerra, esa cantante que también salió de alguna de las ediciones de Operación Triunfo que acaba de lanzar su tema 6. Escucho tus dedos, pero los oigo tan lejos. Te miro queriendo que esta vez ya no salgas corriendo. Y me dices que ya no te acuerdas casi ni de mí. No tengas prisa, yo te cuento. Fuimos, tan increíbles, pero tan cobardes, tan impacientes como sopla el viento. Tú, como un niño que juega con fuego, sin temor a e incendios, fuimos. Una mirada y una madrugada, como esos besos que te dejan marca. Y lo que fuimos, quién sabrá si lo seréis. Mañana se callan tus voces y dejas bailar a tu miedo. No guardo rencores, que aquí no ha llovido en invierno. Y...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 Como esos besos que te dejan marca, y lo que fuimos, quién sabrá si lo seremos. Mañana igual, al despertar, descubrirás que el patio está vacío y en tu cabeza ya no existe ruido. Si tú te ves, ya no. Como Madrid despierta con zo gekomen, maar ik zo gekomen, en ik zo gekomen, zo gekomen, en ik ben zo gekomen,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 Con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez y media de la mañana y comenzamos aquí la ronda de noticias con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Preocupa mucho ese macrobrote de contagiados en ese viaje fin de curso de Palma de Mallorca. ¿Cómo está la tasa de incidencia hoy viernes? ¿Qué que se van a actualizar los datos por municipios? Buenos días, Ros, Exactamente, hoy viernes es el día en el que se actualizan los datos de consellería. Curiosamente, no se han actualizado todavía, ya son las 9 de la mañana, son las 10 y media y todavía no conocemos exactamente cuál es la tasa de incidencia ni el número de casos nuevos que se han detectado. Obviamente, esperamos que ese número sea el mayor de los últimos meses, de las últimas semanas, porque como saben, el pasado martes se notificó que eh, se habían detectado hasta 32 casos entre estudiantes que habían viajado a Mallorca por el viaje de, de fin de curso. Eh, consellería no quiso en su momento decirnos si eran todos de Elche o no, eh, aunque de forma especial nos decían que en varios centros de la provincia. Así que hoy veremos exactamente el número de positivos que ha subido. Y como comentó, es <risa> ese que ocurrió en Mallorca, porque no solamente afecta a estos 32 estudiantes de Elche, también se ha detectado con, con el mismo origen hasta 245 positivos en Madrid, 49 en Euskadi, unos 50 en Cantabria y también algunos en Murcia. En total, ahora mismo la cifra de todos los contagiados que hay en España, que tienen el origen en ese viaje de fin de curso a Mallorca, son unas 400 personas, 494, según ayer eh, se hizo público en los medios nacionales. Y es que este caso ha llegado incluso al Ministerio de Sanidad, que está investigando qué es lo que pudo ocurrir, porque los estudiantes contra contrataron este viaje con una empresa privada de Sevilla, viajaron hasta Mallorca allí realizaron actividades como piragüismo, como fiestas, como salidas y excursiones, y parece ser que eh, alguno de los monitores estaba contagiado y eso es lo que hizo que se propagara en varios grupos que aunque no tuvieron relación entre sí y que compartieron a esos monitores. Así que es ahora mismo sanidad investigar qué es lo que pudo ocurrir y aquí en Elche lo que nos afecta es que hay eh, eh, Salva, tu conexión no sé, ¿qué ocurre? Sí, pues ya sabemos lo que ha ocurrido se ha cortado, vamos a intentar recuperarla 101.4 tele Radio Marca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 Bien, pues ya hemos recuperado esa conexión que se había cortado. Salva, eh, estaba. Decíamos comenzando. que había... Sí, hmm. eh, estamos hablando los últimos jueces de me acuerdo que estábamos diciendo que sabemos de momento que en Elche y alrededores hay 32 estudiantes que están infectados y como no solamente son estudiantes que aprobaron selectividad, sino que también había gente que necesitaba recuperar esos exámenes, no solo en selectividad, sino también en sus institutos, ha tenido que intervenir la consellería y ha tenido que intervenir la concejalía de, La Concejalía de Educación y ha tenido que hablar con los centros para que se repitan los exámenes y se pongan protocolos especiales. De hecho, con la Universidad está planteando que la selectividad se pueda hacer o en otra fecha o bien eh, mover. ...esos exámenes para que sean eh, de forma telemática. Bueno, lo cierto es que el Ministerio ha pedido a los jóvenes... ...que vo por favor no realicen este tipo de viajes... ...porque mira cómo acaban... ...y además está esa variante, la Delta, que es la India... ...que también preocupa mucho... ...y que está descontrolada en el Reino Unido... ...y en Portugal parece que también ha entrado... ...y aquí, bueno, tenemos el turismo británico... ...que de momento no guarda cuarentena... Veremos, veremos qué ocurre con esta pandemia del Covid. Eh, Salvador, eh, estamos esperando la actualización de los datos por municipios. Aún no sabemos qué tasa de incidencia tenemos. La teníamos más baja el pasado martes. Ya veremos si sube con este brote de viaje a fin de curso de estudiantes a Palma de Mallorca. Así es, eso porque es estaban treinta. que no sabemos si mm, subirá o no. Eso es en cuanto a la pandemia, pero tenemos varias noticias que dar mañana. Eh, Bueno, pues se abren las piscinas descubiertas. Empieza la temporada de baño en Elche. Exactamente. Podríamos decir que una vez que ha pasado San Juan, estamos ya plenamente en verano, aunque todo el pasado lunes. Se nota, por ejemplo, eh, que ya ha pasado, como os digo, la noche de San Juan, en la que hubo un gran dispositivo de seguridad para evitar que hubiese accidentes. Las playas que de cabe destacar que no hubo incidentes en las playas de Isilcanar, en su mayoría se cumplió el no acudir. Al litoral, solamente hubo 240 inspecciones de eh, trabajo, o sea, de, de coches, de vehículos. De esas inspecciones de vehículos eh, se llegó a intervenir hasta cuatro altas por consumo o por tener eh, estupefacientes y ocho denuncias por la ITV. Este es el balance de San Juan. Y como dice, el verano ya ha comenzado, así que mañana Mañana, sábado, abren las piscinas municipales para el baño libre. No hablamos de las piscinas de nadar, hablamos de las piscinas de las descubiertas, hablamos de las del parque municipal y en de todas las del municipio. Eso sí, lo van a hacer igual que el año pasado. Ahora hay que reservar previamente y una vez que estemos en la piscina se cerrará a mediodía. No se podrá pasar el día completo en la piscina como ocurría hasta ahora, ocurría antes de la pandemia, porque se cerrarán a mediodía para que se puedan desinfectar las piscinas. Playas. Así que y, y este verano será prácticamente igual que el anterior. Esto es en cuanto a las piscinas descubiertas. Tenemos eh, creo que un total de ocho repartidas por todo el municipio. La temporada de baño estará hasta el mes de septiembre, con lo que estarán abiertas hasta primeros de, del mes de septiembre. Exactamente, y... una semana antes, unos días antes de que comience el curso, el curso escolar. escolar y en cuanto a las plataformas únicas esas obras que se han realizado en algunas de las calles en algunas de las calles del casco histórico ya han abierto, se ha normalizado la, el tráfico rodado en esas calles. Primero fue el Carrer Facho, y, y cuántas calles tenemos ya abiertas, pues desde el principio de semana están ya abiertas todas las calles que tenían plataforma única, incluido San Jordi San Miquel y Porta Oriola, así como San Vicente, así que todas esas calles ya se puede pasar con el coche. Atención a los peatones porque de momento, de momento, no se han colocado ningún tipo de volardo ni de separación física entre lo que es la acera y la calzada, simplemente es un cambio de color del pavimento. Así que visualmente, de hecho si viene un extranjero pensará que la calle es completamente peatonal, pero no, la calle sigue siendo... Eh, compartida, eso sí, habrá menos volumen de coches y tendrán que ir con una velocidad más lenta pero la buena noticia es que ya no hay esa distinción y por tanto cuando no pasen coches pues visualmente se puede andar por toda la calzada, eso sí, se han eliminado hasta eh, 90 plazas de aparcamiento entre todas las calles del centro que como decimos se han peatonalizado, para que se haga una idea es desde Porta Oriola, desde Torra de Canto hasta eh La iglesia del Salvador hasta la calle Solar, más o menos todo ese recorrido y la calle San Miquel se ha peatonalizado. Bien, pues es ganar terreno, ganar espacio al peatón por una movilidad más sostenible. Es la política del actual equipo de gobierno. Salva, no hay tiempo para más. ¿Hay alguna otra noticia que quieras destacar en esta ronda? Rápidamente, ya se ha licitado la construcción de la fachada del Instituto de Torrellano. Saben que hace unos años se desprendió el muro Caravista, la empresa que estaba encargada de realizarlo eh, quebró y dejó los trabajos a medias. Hubo que volver a sacar a licitación el contrato y ahora por fin se ha vuelto por segunda vez a licitar el contrato, así que te has adjudicado y las obras comenzarán eh, cuando comience el curso y estarán terminadas a finales del 2021. O sea, es decir, se van a realizar en el último cuatrimestre de este año. Pues muchísimas gracias. A la una lo contamos todo Marga García y Ana López y tú con todas las imágenes en nuestro informativo Telenit esta noche a las nueve y media. A las nueve y media y estaremos para contar todo lo que ha ocurrido en el de Ganadores. Pues gracias, Alba. Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias. Lo hacemos ahora cambiando de sintonía Vamos con la Deportiva y con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Gobierno permite que el público regrese a los estadios de fútbol, aunque serán las comunidades las que decidan. Volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a los estadios, confirmó ayer Carolina Darias, ministra de Sanidad. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, extraordinario, eliminar las restricciones de aforo en los estadios de fútbol y baloncesto profesional. Eso sí, el Gobierno no ha especificado si será para la totalidad del aforo. Ahora serán las comunidades autónomas quienes tienen las competencias para decidir cuáles serán las pautas a seguir a partir de ahora. Pero sin duda es una buena noticia y se espera ya desde la Liga una confirmación Por parte de las autoridades sanitarias en este sentido, para saber si será la totalidad del aforo. De todas formas, desde el Gobierno se ha especificado que, al ser en espacios abiertos, eh, se puede eh, acudir sin mascarilla o con ellas si... La distancia no es de más de metro y medio. En, toda, en todo caso una muy buena noticia eh, para el deporte profesional y en este caso para el Elche Club de Fútbol que podrá tener el apoyo de sus aficionados a nivel deportivo. Sin duda un gran estímulo para los futbolistas y a nivel económico también un gran beneficio para las arcas del club. En lo deportivo desde la prensa argentina se asegura que Cristian Bragarnik, el propietario que está precisamente en tierras sudamericanas, ha llegado ya a un acuerdo, a cerrar un acuerdo con Darío. Benedetto, el delantero argentino, ex de Boca y actual delantero de Olympique de Marsella. Ahora falta llegar a un acuerdo por el traspaso con el club francés, que pide cerca de 6 millones de euros por su traspaso. Su cláusula de rescisión es de 8 millones de euros y el propietario y agente de jugadores, Christian Bragarni, espera rebajar esa cantidad como máximo a 4. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y cerramos ya esta ronda de noticias con la información meteorológica, con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. De Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada cielos despejados, temperaturas mínimas que en la ciudad eh, prácticamente no han bajado de los 19 grados, 20 grados en Torrellano, 18 grados en el sur del Camp de Elche, en Santa Paula una mínima que ha rondado los 21 grados. Para hoy de nuevo se espera una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, el viento flojo de componente este por la mañana. Por la tarde puntualmente moderado eh, temperaturas similares a las de ayer, aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima muy próxima a los 27 grados, en el sur del Candael se rozaremos los 28 grados, durante el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con predominio cielos despejados y con el avance de la masa de aire cálido seguirán subiendo las temperaturas, mañana sábado alcanzaremos una máxima que va a rondar los 29 grados, una mínima que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajará de los 20 grados El domingo rozaremos los 30 grados Una mínima de 21 grados Lunes, martes Veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad Sobre todo de tipo alto El lunes continuaremos con temperaturas En torno a los 30 grados Sin embargo, el martes se retirará La masa de aire cálido Retrocederán las temperaturas Valores en torno a los 28 grados 101.4 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Diez y 47 minutos de la mañana y estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta y vamos a dedicarnos al tema del agua, que ya se ha convertido en un grave problema. Tras conocer el pasado lunes los planes hidrológicos del Ministerio de Transición Ecológica, la indignación se ha desatado entre los regantes del Segura al comprobar que el Gobierno de Sánchez no ha tenido en cuenta la importancia de mantener vivo este trasvase, el del Cajo Segura. Planean cerrarlo en 2027 al reducir el 70% de los desembalses a cambio de garantizar agua desalada para Alicante, Almería y Murcia. Aún no hemos tenido oportunidad de hablar con el presidente de Ríos del Levante y lo tenemos en estos momentos pues a... ...al otro lado del hilo telefónico... ...Javier Berenguer... ...muy buenos días... ...también le entrevistamos como vicepresidente... ...del Sindicato Central de Regantes... ...buenos días... ...sí, hola, buenos días, ¿qué tal? El, como vicepresidente del Sindicato Central de Regantes... ...bueno, eh, hay indignación primero... ...ante todo, ¿está usted indignado... ...por lo que ha ocurrido? Bueno, por supuesto... ...lo que está claro... Eh, ...es que nosotros hemos estado... ...presentando informes técnicos... Eh, y hemos estado negociando, incluso hablando con el Gobierno, diciéndole la problemática, lo, lo que iba a suponer para nosotros el instalar esos eh, 8,52 metros cúbicos por segundo, que al final han sido 8,65 eh, en Aranjuez, ¿no? Esos 8,65 metros cúbicos por segundo. Y bueno, pues al parecer, eh, de momento, el Gobierno pues todavía no nos ha escuchado. Nos ha dado una pequeña tregua, porque nos ha dicho que le iba a implantar eh, dos valores ecológicos a partir del año 2027, pero claro, al final está claro que, que sería el acabar con el trasvase Tajo Segura, por lo menos para regadío. Eh, ¿Y usted está conforme con el discurso de Chimopuchi y de Mireia Moyán, eh, que ad aseguran que al menos han mejorado la propuesta inicial? ¿El mismo discurso también que el alcalde de esta ciudad? Bueno, eh, eh, no podemos obviar que sí, evidentemente, no, no, que no es el discurso, sino... No, esos seis años de margen pero eso no significa que estemos de acuerdo porque si al final es marcar esos 8,65 en eso no estamos de acuerdo por eso nosotros vamos a seguir luchando para que se quede si podemos reducir incluso esos siete que nos han dicho eh, bien porque los informes que nosotros tenemos eh, determinan que con 6,3 metros cúbicos por segundo sería suficiente pero eso por supuesto no quiere decir que estemos de acuerdo que nos han dado seis años sí pero al final eh, bueno, nos han dado como en los préstamos una carencia de seis años, pero al final eh, nos vamos a morir igual. Por eso le pregunto, ¿estás satisfecho con ese, esa defensa o ese ap apoyo que dicen que, que iban a realizar Chimopuch y Mireya Moyá porque el trasvase es irrenunciable? Bueno, lo que está claro es que el trasvase es irrenunciable. Y, y tanto el gobierno de la de Valenciana y Chimocuch han estado intentando Que, ...que no se subiera de esos 7 metros cúbicos por segundo... ...y él, tuvimos una reunión, mantuvimos una reunión con, con la consellera... ...el pasado miércoles... ...y bueno, quedó claro que van a seguir luchando... ...porque no se aumente... ...y no lleguemos a esos 8,65... ...yo confío que entre todos, entre ya tanto el gobierno... ...como los, como los informes técnicos de los que disponemos... ...pues eh, sean suficientes como para que... ...para que el gobierno se dé cuenta de que no podemos permitir que lleguemos a esos niveles que nos quieren llevar. Puch y Mirella reconocen que ha sido la presión política... ...y no tanto el cambio climático... ...lo que ha puesto fecha de caducidad al trasvase. Bueno, yo no sé si... ...evidentemente aquí, aquí tenemos dos, dos vías... ...y en el propio Ministerio están esas vías... ...que son las, la vía técnica y la vía política. Eh, las dos son, son, bueno, son lícitas, ¿no? De alguna forma... Nosotros lo que queremos demostrar, nosotros no somos políticos y nosotros tenemos que utilizar los informes técnicos. Si luego los políticos presionan para, en un sentido o en otro, pues bueno, todos hemos escuchado al presidente de Castilla Mancha, García Page, eh, de forma que era, ha sido muy contundente, ha, sido muy, ha estado atacando directamente a, a los regadíos de aquí del sureste. Y bueno, y por otro lado tenemos al gobierno de, de Chivo Cruz Yo confío en que al final, entre las dos vías, consigamos que no se acabe con el trasvase. Y yo, bueno, tenemos seis meses por delante y yo aseguro a todos los agricultores que tanto por nuestra parte la vía técnica como la vía política vamos a seguir insistiendo y luchando para que no se, no se acabe con el trasvase de se la Pues vamos a hablar de, de qué forma van ustedes a luchar. De momento el Sindicato Central de Regantes acaba de anunciar, no sé si fue ayer, que ustedes van a querellarse contra, el, contra la ministra o contra el gobierno de Sánchez, sí, bueno. aún no lo sé, por prevaricación. Sí, bueno, lo que vamos a hacer es estudiar es las posibilidades, sobre todo ya no por eh, ya no contra el gobierno, por supuesto que no el gobierno, sino contra aquellos técnicos que hayan podido, eh, podido cometer algún error o alguna, no sé, si hay, alguna, hay algo que se si nos escapa, lo vamos a estudiar y si, por supuesto, si determináramos que ha sido algo que lo han hecho a cosa hecha, pues evidentemente eh, tendremos que presentar una denuncia ante lo mejor lo que corresponda. ¿Pero es fácil demostrar que ha habido prevaricación? Eh, ¿Es fácil demostrar pues, que se, ha, se han saltado la ley eh, a sabiendas ¿sí? por una cuestión ideológica? Si, si fuera fácil, tenemos que ir a los tribunales. Vamos a estudiarlo y vamos a verlo y vamos a ver qué ocurre, pero evidentemente luego la interpretación de cada sabemos que entrar a un juzgado es muy fácil, pero el resultado nadie sabe por dónde va a salir. O sea, que la querella por prevaricación la están ustedes estudiando jurídicamente. Aún no se ha presentado ni tampoco tienen claro contra quién van a querellarse. Bueno, en todo caso sería contra los técnicos que hayan, que hayan podido eh, cometer algún error, a sabiendas evidentemente de que, de que lo estaban haciendo en todo caso. Pero por eso vamos primero a ver que tengamos eh, recorrido, que esa que Sacabella tenga algún recorrido... No, ...no vamos a actuar sin saber qué podemos, podemos hacerlo. Esto es en cuanto al Sindicato Central de Tragantes... ...Riegos de Levante, sí. ¿qué va a hacer? Bueno, nosotros primero estamos dentro del sindicato... ...y vamos a, seguir, vamos a seguir presentando alegaciones... ...durante estos seis meses, todas las que tenemos... ...y mientras tanto, pues, como hemos comentado... ...el miércoles estuvimos con la consellera... Eh, ...hemos pedido una reunión con Chivo Pus también... Para, para hablar directamente con, directamente con él sobre el problema. Ya lo hemos hablado. Ahora ya, está, ya se ha publicado eso, ese borrador. Con el borrador publicado, pues, pues queremos hablar y nos han confirmado que sí que nos reuniremos en breve con el presidente Chimo Puig. Y con ese borrador, pues vamos a seguir insistiendo para que también él siga eh, presionando dentro de lo que pueda en Madrid, que al fin y al cabo, como hemos comentado, tenemos esas dos vías y vamos a tener que explotarlas las dos para, en, durante estos seis meses, porque la verdad que van a ser unos seis meses complicados para, para poder parar esto, porque digamos que ya nos quedan estos seis meses para presentar esas alegaciones. La verdad es que se preparan aluvión de alegaciones eh, por parte de ayuntamientos, gobierno valenciano, sindicatos agrarios, entidades agrarias, eh, pero ¿y las movilizaciones? ríos del Levante también eh, se sumará a todas las movilizaciones que ya se preparan desde el círculo del agua? Sí, bueno, eh, nosotros tuvimos una reunión que a la que yo no pude asistir porque teníamos la visita de, de nuestra consejera y también tenemos junta de gobierno, pero sí que se ha planteado eh, a partir de ahora después, porque evidentemente ahora entramos ya de cara al verano, y ya, pues bueno, ir preparando para después de, del verano ver qué tipo de movilización eh, podemos preparar, que sea, bueno, para hacernos ver otra vez, ¿no? Pues ya la última que tuvimos en Madrid fue todo un éxito, y bueno, habrá que ver qué es lo que podemos eh, preparar Ahora en cuanto pase el verano, sobre todo. Quería preguntarle, ¿el agua desalada sirve para la, el riego actual de nuestros, de nuestros cultivos, de nuestras cosechas? Bueno, lo que está claro que directamente eh, no es viable, ¿no? Eso se ha demostrado y, bueno, y de hecho se están haciendo estudios para demostrarlo porque el daño que puede provocar en, en algunos cultivos, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo un estudio del daño que puede provocar, que parece ser que es donde más lo lo provoca en, el, en los cítricos. pero es que es, una, es un, un arbolado muy importante, tanto en nuestra zona, bueno, todo lo que es el radio de trasvase está oscura. Entonces, eh, sabemos que no es, eh, no es apto para, para consumir directamente. Entonces, eh, lo que se tiene que hacer, lo que hemos... Eh, nosotros directamente lo no hemos regado agua de la ensaladora, porque evidentemente, como hemos hablado muchas veces, ni siquiera tenemos tubería para retirarla, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en el campo de Cartagena sí que la estamos utilizando, pero al fin y al cabo, es perjudicial porque estamos hablando de toda la problemática que tenemos con los nitratos cuando tú riegas con agua desalada, es una agua tan pura y tan limpia que, al revés, le tenemos que echar muchos nitratos para que, para que los cultivos vayan adelante, no con lo cual pues bueno, es incluso vamos, totalmente contraria a, a la transición ecológica de, de este ministerio el agua, por tanto, desalada no es la solución, ¿podría, si continúa este plan hidrológico tal y como está y no estiman las delegaciones por parte del gobierno de Sánchez, ¿podría acabar con la agricultura en el plazo de seis años? Eh, sí, porque es que además, eh, cuando tuvimos la reunión con la ministra, se lo dijimos, porque, porque la ministra estaba confundida o la habían confundido. No hay alternativa a esos 80 o 90 hectómetros cúbicos ...que vamos a dejar de recibir de base, no, no existe, porque la propia ministra salió diciendo... ...no, es que tenemos los 80 hectómetros cúbicos de, de Torrevieja, pero eso es falso... ...porque esos 80 hectómetros cúbicos, una parte de 40 son para el Tebilla... ...y los otros 40 ya están conveniados eh, con, los, con los agricultores... ...y esos otros 40 futuribles que se van a ampliar también están conveniados, con lo cual... No existe alternativa para complementar lo que hemos dicho. El agua desalada es un complemento, pretende que sea un recurso ordinario, pero es que no puede ser porque no hay suficiente agua. Ayer mismo, hablando con el presidente de la confederación, él me confirmaba, dice, no, es que habría que montar una nueva desaladora con 60 o 70 hectómetros cúbicos, pero es que eso no está encima de la mesa ahora mismo, con lo cual no es viable. Y además de que no es viable por lo que acabamos de comentar de la calidad del agua o por el precio, porque por mucho... Que, que se intente meter fotovoltaica y reducir costes, al final estamos hablando de 35 o 36 céntimos. Una cosa es que tú esto lo utilices, eh, bueno, que un 20% sea agua desalada y esto lo no compense el precio con el agua de trasvase, pero como nos condenen a utilizar el agua desalada a esos precios, evidentemente no va a ser viable para, va a ser viable para pocos, para pocos agricultores. Y desde luego que en nuestra zona, en la provincia de Alicante, van a haber pocos cultivos que puedan permitirse el lujo de pagar ese precio del agua. Es un despropósito, por tanto, lo que ha planteado el ministerio Teresa Rivera. Ustedes se reunieron, se lo dijeron, parecía que salieron contentos de esa reunión. ¿Qué está ocurriendo con el gobierno de Pedro Sánchez y con el agua? Pues eso es lo que nos preguntamos, porque es verdad que, como comentamos, pues salimos un poquito esperanzados de que, por lo menos, la ministra que, como hemos comentado, estaba por lo menos... Eh, no, ...o distraída o que no, no, no estaba bien informada... Y ...entonces salimos bien porque le explicamos la situación... ...le explicamos lo que hemos comentado... ...de los cultivos que tenemos y todo... ...y pensamos que iba a haber algún cambio... ...pero de momento no lo ha habido... ...vamos a, bueno, ya digo que vamos a seguir luchando... ...y a intentar que durante estos, estos seis meses... ...paralizar esta barbarie desde luego. Pues esperemos que haya suerte... Eh, ...mucho ánimo... ...y supongo que ustedes piden... Eh, el apoyo no solo de los políticos sino de toda la sociedad civil Sí, claro, como hemos dicho muchas veces no solo nos perjudica a nosotros perjudica a todos los hogares porque el precio del recibo del agua va a subir, estamos hablando de un 30 o un 35% que puede subir el precio del agua, con lo cual creo que también debemos de, de decirle a toda la ciudadanía que debe de apoyarnos en esta en, en lo que nosotros pretendemos ¿no? y, que, y que seamos todos los que estemos, para para paralizar, vamos, sobre todo lo que estamos hablando, porque, porque esto es una, es una locura, desde luego que es una locura lo que, lo que el gobierno pretende, pretende, pretende hacer ahora. Pues suerte para todos. Muy bien, muchas gracias. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Una última hora, por fin fueron encontrados los más buscados y han sido localizados en Citroën,